Vimos a este absurdo, que fue a un hombre que odiaba la política, que, que es una bestia, que es un miserable, que fue Mauricio Macri. Pero Mauricio Macri entró por los votos, porque el poder comunicacional los ganó en la batalla cultural. Y no supimos construir un candidato hace cuatro años, porque Daniel Scioli no lo era. Entonces hago este juego, querido Gabriel. Entiendo que al ver que quería incorporar la uh, al caudillaje, este, a, la, a la democracia barra del interior más la civilización, entre comillas, ¿no? de Buenos Aires y Mitre no, Mitre quería quedarse solo con la civilización de ahora entonces hago imagino que Rodríguez Larreta juega lo, lo utiliza, ni se deja utilizar, a que él es Julio Roca y Alberto Fernández es alberdi justamente que la otra vez recordamos que cuando uno jura como abogado no te pasa el himno de alberdi que ni sabíamos que existía sino que te pasa del himno de Sarmiento justo que esta semana se cumple se lo va a recordar entre las escuelas, en fin por zoom no porque no hay clases por la pandemia a, a Domingo Faustino Sarmiento entonces hago este juego, habría el querido queridos oyentes de entrar hacia la historia y permite portales como la Señal Medios como Radio Gráfica comprender qué es lo que está pasando y hacer un poco de balanceo contra tanta locura y tanto bombardeo mediático, donde ni siquiera hay interpretación de los hechos, donde incluso hasta los hechos se los inventan con tal de enloquecer y en generar la paranoia. Este, por eso sugiero También eh, cuidarse la infodemia, como dice nuestro querido Mario Sadras, y apagar la televisión y prender la radio o leer otras cosas como la señal medios, como radio gráfica como Congreso abierto Congreso Abierto de, de mi viejo. Eso es lo que este opino de, de, de toda esta situación y este de que hay que esperar, hay que cuidarse, hay que bancar y hay que hacer esto que estamos haciendo. Buscar otro, no dar la pelea de mano a mano porque es muy igual contra los medios dominantes, pero sí... Dar otros temas para ayudar a pensar y a rescatar. algo Algunos ya, ya no, ya son sujetos otros y están este, nada completamente colonizados y son zombies y por eso hay tantas películas de zombies. Este, pero eso es, Gabriel querido, lo que más o menos vengo haciendo y lo que más o menos vengo opinando de, de lo que está sucediendo. Y así que deseo que al gobierno le vaya bien y tengo absoluta confianza más allá de las críticas de muchos compañeros, para al, a quien nos conduce en un fuerte sistema presidencial, que es a, a mi querido profesor de la facultad, Alberto Fernández. Un abrazo enorme a vos, Gabriel, y a todos, a todos y a todas las, las compañeras y, y compañeros. Excelente Emiliano Vidal, un fuerte abrazo Emiliano. Antes Miguel Ignomirielo, gracias a los que se van comunicando y Alito A.E.P. dice, hablando de Valenzuela, el otro día lo escuché a Maduro decir que en Estados Unidos va a ganar otro candidato, ¿será cierto? Dijo, estas elecciones las va a ganar Donald Trump. ¿Quién es ese Donald Trump? Alguien lo conoce. Alito A.E.P complementa eh, la pregunta es si se puede implementar acá la cuarentena alternada como en venezuela eh, gracias a los amigos que nos acompañan tenemos una denuncia fuerte en el cierre del programa de ¿eh? la atención gracias a la corriente federal de trabajadores muy especialmente a la federación gráfica bonaerense y a la unión de músicos independientes ediciones al arco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 Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del Padre de los Pobres. De Eduardo Ascú y Ameguino. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar Seguimos en La Señal. sobre el cierre del programa, recibí de David Yud una denuncia seria acerca de las operaciones destinadas a trabar las sesiones del Congreso. Le damos la bienvenida, David. ¿Qué tal, David Yud? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto poder estar en contacto contigo y con la audiencia. A ver, contanos. Contanos qué es lo que estás enmascarando en este momento... Eh, un extenso materia que me enviaste ayer contale a la gente qué es lo que sabes ayer eh, se conoció un fallo que eh, dictó la cámara federal contencioso administrativa en las últimas horas del día miércoles el fallo es sobre el, la cuestión reglamentaria de si son válidas o no son válidas ...las sesiones... ...de... Eh, el, ...en la Cámara de Diputados... ...en forma remota... Eh, ...seguramente recordarás... ...que el martes de esta semana... ...hubo un escándalo en la Cámara de Diputados... Con, eh, sí. ...diputados del bloque... ...junto por el cambio... ...juntos por el cambio... Eh, ...golpeando, gritando... ...tratando de impedir la sesión... ...por la fuerza... Eh, y que, bueno, finalmente no tuvieron éxito, eh, la Cámara sesionó y <ríe> finalizó esa sesión el miércoles a las 5 de la madrugada. Ese mismo día, ese mismo día, al filo de la noche, la Cámara dictó un fallo sobre una eh, un amparo que había instado la diputada Mónica Frade 70 días antes 70 días antes la diputada Frade pidió que eh, la justicia contencioso administrativa declarara inconstitucional sesionar en forma remota esto lo hizo cuando eh, se discutía si iba a poder sesionar el Senado en forma remota y Cristina Fernández Kirchner había ingresado a la Corte en jurisdicción ori originaria una acción declarativa de certeza. Creo que te acordarás de ese sí. episodio. En mí al mismo tiempo esta diputada le pidió a la justicia contencioso administrativa que declare inconstitucional esas sesiones, las sesiones remotas. La jueza de primera instancia le rechazó el amparo in inlímine. Esto significa sin analizarlo. Este tipo de rechazo sin analizar lo dan los jueces cuando lo que les piden es tan absurdo en derecho que no tiene sentido ni destinar tiempo a analizarlo. Le dice que lo rechazo sin analizar. La diputada apeló Y la apelación fue a la Cámara, que la tuvo durante 60 días, sin hacer nada. Ni la Cámara hizo, ni la diputada instó, durmió ahí. Es un amparo. O sea, tendría claro. que haberlo Creo resuelto que e inmediato. Que el doctor David Yud ha publicado un material en el Ágora, donde explica esta situación y señala que de este modo están intentando embarrar la cancha, ¿no? Lo que vos sí. llamás, David, los calibanes de la oposición. Exactamente eso es lo que digo. Eh, en el, el, La Cámara sacó de apuro un fallo ayer que es totalmente ambiguo. No dice lo que la diputada pidió que dijera. Eh, dice otra cosa. Dice... Eh, lo que pide ha devenido inoficioso, por lo tanto, no me pronuncio. ¿Qué quiere decir esto, inoficioso? Y que ya no tiene sentido, los hechos se han dado de una manera tal que ya no tiene sentido analizar lo que usted pidió. Pero, en los considerandos, dice el, el, el, eh, el acuerdo para sesionar de manera remota el protocolo, está vencido. ¿Qué pasó? Sí. Los diputados de la oposición y sobre todo los medios hegemónicos que son voceros de la oposición, ayer a la noche emprendieron un raíz titulando que la justicia había respaldado la posición de los diputados que hicieron escándalo el martes en la Cámara de Diputados no hay nada de eso en primer lugar no la respaldó porque no dijo que fuera inconstitucional dijo esto es inoficioso lo que hizo la Cámara en los conciendos fue dar argumentos para que los diputados de la oposición y la prensa que es vocera de la oposición, salieran a hacer esta operación política. Convencer a la gente de que la justicia dice que no se puede sancionar más de manera remota. Que es algo ridículo teniendo en cuenta que en el Senado los senadores de la, propia, de la misma oposición a la que pertenecen, Estos diputados sesionan remotamente sin decir ni mu. O sea, no puede haber eh, en un mismo Congreso dos situaciones tan eh, antipódicamente opuestas. Parece que las sesiones del Senado son constitucionales, pero las sesiones de diputados no, es delirante, es delirante. Excelente David, muy muy clara la, la información te vamos a seguir consultando eh, en el periodo venidero Usted. la semana que viene vamos a volver a hablar con vos para ir desmontando estas acciones porque ya bastante tenemos con algunos jueces como para que los medios nos inventen otros fantasmas yo te mando un abrazo, se nos evaporó el programa vamos a hablar con más tiempo y gracias por esta información para la señal Gracias Gabriel, un abrazo también y un gusto. Cae del toda la gente todo mundo Bueno, uno de los rasgos de la semana ha sido uh, insertar materiales muy, muy importantes con calzador, ¿no? con lo justo y con ganas de seguir charlando pero tengo ganas de escuchar a la cancha ¿no? eh, acá me controla Faustino Velasco defendiendo el interés de Carlos Zaira me dice, hoy entregaste bien, buen fin eh, mañana temprano eh, Daniel Mojica después viene fea, sucia y mala, después viene Emiliano y Armando, que escuchaban recién después en qué nos parecemos y después viene Rodolfo con Jorge Benedetti préstele atención a toda la programación de La Gráfica siempre aquí cerramos esta edición de La Señal un fuerte abrazo para todos, Gabriel Fernández desde nuestros estudios